Es un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes desde el Frente de Lucha Ambiental Telia Villalba. Hoy vamos a compartir primera parte de una nota realizada a Carlos Santos, docente de la Universidad de la República, antropólogo e investigador socioambiental, doctor en Ciencias Sociales es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que ha emitido hace muy poquito un comunicado. Muchas veces hemos conversado acá sobre la privatización de el agua en el Uruguay, cómo se está violando la Constitución de la República por parte de este gobierno que actualmente nos rige. Y qué mejor que conversar con Carlos Santos justamente para hablar sobre este comunicado y eh, ampliar un poco más la información de por qué este comunicado y por qué la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida eh, viene eh, informando a la población de los avances de la privatización tanto en el agua como en el saneamiento a nivel eh nacional. Pero escuchamos entonces la primera parte de esta conversación con Carlos Santos digamos un poco para para explicar el el contexto en el cual hacemos este comunicado. Nosotros ya hemos estado conversando con ustedes sobre este famoso proyecto Neptuno, ¿no? Que es esta iniciativa de un grupo de empresas privadas que quieren hacer una planta potabilizadora en el departamento de San José y que se gestionaría en principio parece de manera privada, todavía hay un tema de de secreto y de confidencialidad por el cual las organizaciones sociales e incluso algunas de las autoridades del gobierno todavía no conocen eh cómo funcionaría eh, esa planta, pero todo parece indicar que funcionaría bajo un, una dinámica privatizada. Y después hay apareció otra iniciativa que también se ha, se ha difundido públicamente que es del mismo grupo de empresas de construir más de 100 plantas de saneamiento en todo el país eh también este bajo la figura de un consorcio privado eh con fondos que obviamente se, que van a van a hacer este eh, requeridos de préstamos internacionales que que va a pagar el Estado uruguayo, ¿no? O sea, es es una la vieja dinámica de la privatización que sí. surge del grupo de empresas privadas con el aval de este gobierno de derecha, ¿no? Si bien nos nos preocupa y alertamos a a la población y y realizamos ahí como contactos y movilizaciones para tratar de evitar eso, no nos puede sorprender que en la agenda de las empresas y de un gobierno de derecha esté la privatización, ¿no? O sea, eso es es es, es esperable, ¿no? Ahora, lo, lo que nos preocupa es y ahí viene el contexto del comunicado este, ¿cómo se sostiene esa agenda de la privatización en otros planos? Por sí. ejemplo, en el plano académico y en el plano social, no en el plano de las organizaciones sociales. Y ahí aparece el rol de este tipo de entidades, la Asociación Mundial del Agua, de las fundaciones este eh, sociales que se dedican a este fomentar iniciativas, etcétera, en el en el fondo, muy en el fondo son iniciativas que lo que buscan es generar consensos generar este adhesiones para ideas que están vinculadas con la privatización del agua. Una de esas ideas claro. es esta idea de la gobernanza que nosotros ponemos ahí en el comunicado, ¿no? Sí. La idea de que de que los actores privados tienen que participar en la toma de decisiones junto con la sociedad civil y junto con el Estado en pie de igualdad, ¿no? Claro. O sea, que es leg legitimar la presencia de el el sector privado en la elaboración de de leyes y planes de, de de política pública. La Asociación Mundial del Agua sí. o eh, por sus siglas en inglés es la GWP es la Global Water Partnership, es una entidad que es fundada a iniciativas del Banco Mundial de las Naciones Unidas y de el Consejo Mundial del Agua. Entonces aquí yo este le le pido a la audiencia que para como que vaya construyendo ese mapa mental, ¿no? Para claro. tratar de ver dónde están estas entidades que son así totalmente globales y supranacionales. Claro. El Consejo Mundial del Agua para decirlo este claramente es eh, una entidad eh es como la gremial corporativa de todas las empresas que lucran con el agua en el mundo. O sea, ahí está la Coca-Cola, ahí está la Suez, sí eh ay no que es aquella empresa que había privatizado el agua el Maldonado sí. están la, las grandes corporaciones transnacionales que lucran con el agua forman parte de ese consejo mundial del agua y en en conjunto con nada más y nada menos que el Banco Mundial y que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo impulsaron la creación de esta Asociación Mundial del Agua que que reúne a digamos para que se hagan una idea el, el primer eh, presidente de esta Asociación Mundial del Agua, fue un ex presidente del Consejo Mundial del Agua, o sea, un tipo que las propias empresas colocan este a dirigir esta fundación. ¿Qué lo que busca es eso? Es promover iniciativas este simpáticas, ¿no? De, de de investigación y de debates y de foros y de encuentros donde se este promueven las ideas de esta asociación y del Consejo Mundial del Agua. ¿Y cuáles son esas ideas? La primera de estas ideas está se puede rastrear hasta el año 1992. Se realiza una conferencia en Dublín, en Irlanda, que sienta los principios para la nueva gestión del agua, lo que se venía en la gestión del agua en el mundo. Y el primer punto establece que el agua debe ser considerada una mercancía. Ese esa es la declaración de principios de estas organizaciones, en particular de la GWP de la Asociación Mundial del Agua. En ese momento tuvo un gran impulso para la agenda privatizadora de aquel entonces. Claro. Y después entró como en, se enfrió la cosa, ¿no? Como que bajó el perfil, eh, obviamente cambiaron los signos políticos de los gobiernos, la privatización del agua empezó a ser mal vista porque dio resultados infactos. Eh entonces es como que bajaron el perfil de estas entidades y ahora de a poquito vuelven a aparecer. No, entonces ahí viene esto que yo explicaba al principio de nuestra preocupación. Este, por un lado, vuelve la agenda privatizadora fuerte de parte de un conjunto de empresas privadas con el con el el beneplácito de de un gobierno, este de corte conservador, pero también empiezan a aparecer estas entidades que desde lo social y lo académico buscan generar consensos para promover la gestión privada del agua. Eh, nosotros en Uruguay tenemos este inscrito en nuestra Constitución que el agua es un derecho humano y que la gestión tiene que ser pública y con participación social. Eh, entonces digamos, eh no no es este tan sencillo eh llevar adelante iniciativas privatizadoras acá, ¿no? De todas maneras, esta privatización que se viene, por lo que estamos viendo y y por lo que están planteando este a, algunas personas que trabajan este temas a, a nivel internacional, no es la misma privatización de los 90, ¿no? Es mm. distinta. Ya no es la privatización de vender las empresas públicas, porque ya se dieron cuenta de que eso les trae muchos problemas. Entonces, esta privatización es que las empresas sigan siendo de propiedad estatal y que se tercerice la gestión. El problema es la es la magnitud. O sea, acá estamos hablando, según sea ha, según ha trascendido y según hay figuran algunas resoluciones de, del directorio de OSE, estamos hablando de una inversión acumulada de más de 1000 mil millones de dólares. ¿Sí? Para para un plan de obras de 5 años en eh, obras de saneamiento. Eh, o sea, es un impulso histórico para el saneamiento en Uruguay que hace muchos años no se tenía que es necesario, eso es lo peor, ¿no? O sea, eh, nosotros creemos que es necesario que haya inversión en agua y saneamiento, el sindicato Dios se lo ha venido reclamando, eh, se necesita más obras, más personal. El problema es que esa inversión no va a estar destinada a fortalecer la estructura eh, pública para atender los problemas de la gente, sino que va a estar destinada a enriquecer a las empresas que se van a hacer cargo del del negocio. Nosotros desde la comisión estamos convencidos que que hay que organizarse eh y y que hay que participar de todos los ámbitos posibles, ¿no? Ahí están las las comisiones de cuenca, las organizaciones territoriales que se dedican a a defender los problemas vinculados con la contaminación y la degradación del agua, pero ahí es donde nosotros llamamos la atención sobre el rol que empiezan a jugar otras organizaciones que están vinculadas con estas entidades, ¿no? Con con por ejemplo con la Asociación Mundial del Agua. Y ahí aparece, por ejemplo, eh una a una institución de investigación que se llama SARAS, que también es una sigla en inglés, instituto que trabaja temas ambientales socioambientales, que lleva adelante proyectos de investigación sobre gobernanza del agua, eh y que está asociada a estas entidades y hay algunos proyectos que realiza que son financiados directamente por la Asociación Mundial del Agua. Y después aparece esta otra organización que es una una una asociación civil que se llama Cultura Ambiental, nosotros las mencionamos ahí en el comunicado, que realiza foros y debates, este actividades que que si uno las mira, digamos, son como interesantes porque tienen incluso como eh, un, una una perspectiva crítica, pero están financiadas por estas organizaciones también. Forman parte de la Asociación Mundial del Agua e incluso en el caso de esta asociación civil eh, ha tenido vínculos en el pasado con una una fundación nefasta que que existe en el planeta que se llama Avina, que es una una fundación que hizo un empresario suizo que que está condenado en Italia este por crímenes ambientales y por responsabilidades de la muerte de miles de obreros contaminados en en sus fábricas de fabricación de fibrocemento de Termit